¿Cómo te voy a presentar, negro? A vos te presento como un compañero, tutees, como un compañero de trabajo. <risa> en el programa no nos tuteamos con el negro, ¿viste? Y, acá, sí. y está el presidente electo de la nación, Alberto Fernández. Muchas gracias no, por hola, estar. No, una alegría estar acá. Eh, ¿Nos no podemos tutear? Yo sí, yo para sí, mí sí, es sí, más sí, obvio, cómodo obvio, tutear. Obvio, obvio, obvio. De ningún modo. Pero, pero... <risa> ¿Quién hiciste confianzudos? Sí, eh, no, con todo gusto. Bueno, sí eh, medio, además, quiero aclarar que soy sí medio cholulo de ustedes, porque los escucho... Se la bueno, sí vamos a, vamos a contar eh, que la venganza será terrible. El año pasado, un día en Santa Fe, para hacemos presentaciones por todo el país, eh, apareció entre el público, no apareció entre el público, sí, fue a ver el programa Alberto Fernández cuando las circunstancias eran muy otras, ¿no? Eran, sí, sí, estaba más tranquilo yo. <risa> y se quedó todo el programa, después comimos, y, de, y inclusive todos le preguntábamos, ¿Cristina va a ser candidata? ¿Va a ser candidata? Y él nos decía, no sé. Pero no nos estabas ocultando nada. No, no, no, no, no. yo tampoco sabía, ¿eh? Yo tampoco <risa> yo no. sabía, no, no, no, tampoco sabía. No, muy grato estar acá con ustedes, de verdad. Bueno, eh, faltan muy pocos días para que asumas la presidencia de la nación y hay eh, muchísima gente, como siempre ocurre con los cambios de gobierno y quizás en este caso en particular se, se siente más, eh, más de cerca, una una idea de esperanza, ¿no?, de... De, de apostar a algo nuevo, de, de poner el esfuerzo con, con lo que venga, de la, la expectativa por lo que por lo que va a suceder. Eh, ¿Cómo se lleva esa esa carga de esperanza que hay en, el, sí, en la gente, en el ¿no? pueblo? Sí. No, y se lleva se lleva con alegría y con mucha responsabilidad las dos cosas. Efectivamente la gente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 Entonces, esa esperanza es una expectativa, en verdad. Pero es una expectativa racional, no es una esperanza este, sentimental, sin sentido. La gente sabe que cuando nos votó, estaba votando cambiar, cambiar el presente. Por eso yo en alguna en alguna de las discursos de campaña dije, no se equivoquen, el cambio somos nosotros, aunque ellos se llamen cambiemos. Sí. El cambio somos nosotros. Los que queremos cambiar lo que se vive somos nosotros. Entonces, todo eso ha despertado mucha expectativa en, en la gente y, y, y a mí me pone contento, me pone contento porque era lo que quería, que cambiemos la desazón, la percepción de que no hay futuro, de que estamos todo mal, que cada día vamos a estar peor, por la percepción de que va a haber en el gobierno gente que se preocupe por lo que me pasa, a ver cómo me ayuda, cómo me ayuda a salir del problema. O ¿Sabes que alguien decía que la esperanza es una situación que se resignifica según termine la cosa claro, tal cual. uno está esperando a alguien, si viene si la mujer amada acude a la cita entonces el recuerdo de esos momentos de esperanza va a ser un recuerdo positivo y claro. luminoso pero si la tipa no viene claro. esa esperanza se define de nuevo claro. y se define negativamente frustración. al revés, claro. es una frustración claro. pero eh, a mí me parece que en general, en el casi en el sistema capitalista, la, la esperanza es un bien. La esperanza es un bien. Después todos los mercados funcionan sí, claro. a fuerza de esperanza. Sí, claro. A fuerza de esperanza. Y no está mal pensar que tal vez eh, es razonable que la gente espere. Quizá no tanto una sucesión de medidas acertadas y eh, correctas desde el punto de vista técnico, sino más bien otra actitud de la gente que pasa a ocupar la función pública, que yo definiría modestamente como empática claro. tipos que se pueden poner en el lugar de otro eso ya es un cambio, a mi juicio que justifica la, la esperanza Ahora es interesante esta idea de la esperanza como commodity porque ¿verdad? viste que hay una tendencia económica era, de una, poner valor a cosas así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 tengo esa esperanza, no tengo la expectativa, tengo la esperanza, si si mi comportamiento en la Tierra es bueno, entonces me van a coger en el cielo con los brazos abiertos. La expectativa es, y, y, y tiene incertidumbre, tiene una dosis de incertidumbre, pero lo que yo siento es mucho peor, por ahí para mí se llama Pache que tengan expectativas, <risa> que tengan esperanzas, pero lo que siento es que la gente tiene esperanzas, y ahí es donde siento que, que no puedo fallar, por esto que vos decís, por ponerme en el lugar del otro. Yo siempre, con Néstor, cuando llegamos, siempre lo hablábamos, ¿no? Y se lo decíamos mucho a los ministros y a la gente que trabajaba con nosotros. Nosotros somos gente común con responsabilidades importantes. No somos gente importante. Entonces, como éramos gente común con responsabilidades que el pueblo nos había asignado, a Néstor fundamentalmente, ahora a mí, nosotros teníamos la, la certeza de que teníamos que, antes que nadie, escuchar, A esa gente. Y mira días atrás me pasó algo que, me, que me, no, le pasó a Néstor antes, ¿no? Cuando Néstor fue presidente, un día Morales Solé escribió un artículo y decía, bueno, pero finalmente Kirchner, si era eh, un buen estadista, porque finalmente toma todas medidas en favor de la gente. A lo que esto le esto molestaba que mucho. Esto llamándose populista, ¿no? <risa> Esto terminó llamándose el populismo, ¿no? Sí, sí. Y el otro día, leyendo también una editorial, alguien inscribe, Alberto Fernández sigue diciendo, después de electo a las mismas cosas que decía como candidato, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible? y cómo es posible si debo decir lo sí. mismo? Si no, soy un mentiroso. Si no, es como avalar la idea de que uno como candidato puede decir cualquier cosa y como presidente te pones el traje de tipo formal y serio y empezás a arruinarle la vida a los tipos que creyeron, en el igual le decías, ¿no?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 La idea central es esa. Hay un tipo que no puede salir de casa porque ya está viejo. Bueno, alimentémoslo. Eh, y sin embargo, esa idea primigenia se, se pierde y causa sorpresa. Así o es. por lo menos se la causa a Morales Solá. Así es. Así es. Por, eso, por eso, por ejemplo, está muy bien lo que estás diciendo. Porque toda la teoría contractualista del Estado claro. dice antes que el Estado están los seres humanos. Somos nosotros que nos pusimos de acuerdo...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 la convivencia democrática, la convivencia cordial. Eh, ¿Cómo va a ser ese contrato social? Eh, Alberto, estamos con Alberto Fernández y con Alejandro Dolina. No es un imitador de Alberto Fernández, no, no, no, no es, es un imitador, Alberto Fernández. Es, es el verdadero. <risas> ¿Cómo va a ser el, el contrato social, este de, en donde entiendo las bases eh, filosóficas de lo que decís, pero con algunos condicionamientos, podríamos decir, fuertes, como el de tener una deuda tan importante y... hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional, que es lo primero que va a tener que hacer tu gobierno. Pero ahí yo creo que, yo creo que te, es cierto que hay momentos donde las crisis son tan profundas que todos nos ponemos de acuerdo, porque tenemos mucho miedo a lo que se viene. Y yo creo que estamos en uno de esos puntos, donde el que trabaja y el que produce, el empleador y el empleado, se dan cuenta que están en un punto límite, que no pueden ni exigirle más al que trabaja, y el que trabaja sabe que tiene un límite de no exigirle más al empleador. Eh, entonces estamos en un punto ideal porque en ese punto todos estamos de acuerdo sobre lo que debemos hacer, por ejemplo yo no escucho a nadie pedirme ajuste en la economía pero porque todos saben que no hay nada para ajustar o sea, en la Argentina se ha ajustado tanto que dejaron de dar vacunas yo pongo, tengo, esto se lo decía a la directora ejecutiva del fondo a Cristalina y le decía le decía este, mira hasta dónde llegó el ajuste que en la Argentina se dejaron de dar vacunas y reaparecieron enfermedades sarampión, sarampión varicela tuberculosis ¿por qué marcó esto? para que la gente entienda la dimensión del ajuste cuando se llegó a esto es que ya fue mucho ¿no? lo que se hizo para dejarle de dar vacunas a los chicos y que vuelva a aparecer la varicela y el sarampión es que ajustaron lo que no debían pero ajustaron y subejecutaron perdón Aj no, no yo creo que ajustaron mucho y no es que dejaron, no lo tenían no lo tenían no lo tenían dejaron de comprar y no lo dieron ahora que rozamos ahora, la, el... la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿cómo puede ser que se llegue a ese punto? ¿cómo puede ser que se haga una cosa así? porque porque eso también evidencia cierto desprecio por el otro o sea esto es lo que uno dice es convertir a la gente en un número Ahí hay chicos expuestos a enfermedades que antes no estaban expuestos y ahora están expuestos porque alguien decidió ahorrar en vacunas. Y dejaron de dar las vacunas. Y reaparecieron las enfermedades. Yo marco esto porque creo que es donde la gente lo puede palpar. Uh -huh. Donde la gente puede entender. Porque si no, es bueno, tenemos que ajustar el gato público en tal lado. Y la gente no entiende qué es eso. Acá, esto es el ajuste. Claro. Esto es.